Eh, encabezada por Mónica Rodríguez, eh, reclaman que las armas reglamentarias no sean portadas por los efectivos policiales fuera del horario laboral. Uh -huh. Venimos discutiendo, venimos debatiendo sobre este tema luego de los dos femicidios ocurridos en la ciudad de Santa Rosa cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad. Estuvo nuestro compañero Pali Cuccherini, conductor de periodismo Turno Mañana en la conferencia. Vamos a compartir el audio. La palabra de Mónica Rodríguez. Eh, fuera de servicio, o sea, pensamos que es una herramienta de trabajo, forma parte de lo que el Estado ha decidido entregar a estos funcionarios públicos como son la policía, pero que debe mantenerse en el ámbito laboral. Por eso nosotros decimos, fuera de servicio y fuera del ámbito laboral, porque como lo acabamos de explicar... Eh, está demostrado estadísticamente en espacios más amplios poblacionalmente y geográficamente por ahí que el nuestro. De pronto los estudios hablan de, de, están realizados en concentraciones poblacionales este, mucho más este, eh, importantes que el nuestro. Pero de, de todos modos demuestra una tendencia. Una persona fuera del ámbito laboral y cuando traslada comportamientos de su hábito laboral a su ámbito privado, es allí donde pueden suceder estos hechos. Eh, estos datos que les dimos eh, son del CELS, pero hay varias organizaciones en el país. El Ni Una Menos hace el seguimiento, Mumala hace el seguimiento, La Correpia es el seguimiento y ven, observan esta tendencia. Una de cada cinco mujeres que mueren a causa de los femicidios, eh, son compañeras, familiares o personas vinculadas con un miembro de las Fuerzas Armadas que utiliza el arma para eh, ultimarlas. Entonces... Escuchábamos la palabra de Mónica Rodríguez, se armó una conferencia colectiva justamente para exigir que integrantes de la policía provincial dejen su arma reglamentaria en sus lugares de trabajo. En la República Argentina uno de cada cinco femicidios es cometido por integrantes de las fuerzas de seguridad. 106.1 Nuestro lugar en el mundo Empezamos de a poquito, en la web y en los auriculares. Después volamos en el dial y acá seguimos, en el aire y en el tiempo. En el 2022 empezamos a recorrer el décimo año de esta linda locura. Radio Kermés 106.1, una cosa de locos y de locas. Resulta mejor así. Kermes 2022, un lugar en el mundo. ¿Es Radio Kermes su lugar en el mundo, señor Julio garcía Mi lugar de los viernes en el mundo. Hermoso. Comenzamos a partir de este momento con la tradicional columna El Cuento de la Buena Pipa, así hemos denominado al aporte que hace... Nuestro médico veterinario, les gusta decir médicos veterinarios, ¿no? Eh, Julio García con nosotros. ¿Cómo les va? Buen día para todas y para todos. Eh, muchas novedades, estuvimos hablando con Ayelen. Con Ayelen Vitale. Vitale, no me salí su apellido, por favor. Eh, Ayelen Vitale más temprano de lo que fue la primera reunión del Consejo Consultivo de Cannabis. Usted está contento, se lo ve con cara feliz después de esta reunión y de las puertas que se abren en el universo canábico. Muy contentos, la verdad, súper contentos, y además qué bueno que está, eh, pasa poco, pero ya es la segunda vez que me pasa que, que durante la mañana se toca dos veces el, el tema del cannabis, ¿no? Y sí. es un tema tabú, un tema tan eh, controvertido hace, hace un tiempo, y hoy es lo más natural y es una demanda también de la audiencia. Muy bien. Eh, decíamos, falta mucho trabajo, sobre todo en materia de salud, en materia de seguridad. Hay como... Eh, una tensión cada vez que se habla sobre este tema entre lo que pretende hacerse lo que pretende avanzarse y los resquicios de la persecución que existe todavía sobre los cultivadores y las personas que hacen un uso terapéutico del cannabis lamentablemente en ese sentido se ha avanzado en algunos aspectos y, y esto es esta materia de cannabis es algo que sea que eh, Se da, ha dado acceso solamente para fines medicinales, este pero estamos a la, a la espera de la, de la sanción de la ley de industria y, y que eso conlleve algunas modificaciones al respecto de, de, de todo lo que tiene que ver con el prohibicionismo. Uh -huh. este Y por suerte tuvimos un, una buena noticia esta semana que se pudo avanzar, como ya habrán comentado temprano con, con la compañera este Agelén. Eh, pero bueno, en, el, en, en esta semana se... Se hizo la primera reunión del año del Consejo Consultivo del Cannabis, como bien habían dicho, y, y bueno, eh, se han deslizado varias versiones al respecto, pero más que nada para centrarnos en, en datos oficiales o en informes oficiales, eh, lo que pasó ayer tuvo tres ejes fundamentales que se desarrollaron. Por un lado, el eje de la capacitación dentro del Consejo Consultivo, por otro lado, el eje de incorporar la, a la comuna eh, dentro del sistema productivo y de esta pequeña industria incipiente, Esta floreciente y verde noticia que tuvimos de, de que santa rosa se quiere incorporar en la producción y por otro lado la pata que falta en esta mesa del consejo consultivo que tiene que ver este con bueno con, con la autoridad de aplicación que en este caso la, eh, para la provincia va a ser el ministerio de salud por eso bueno un poco tocando estos tres temas este que se que, que, que ahondaron en, en, en la reunión de ayer <coughs> Eh, como decíamos al primero, tiene mucha importancia que tiene que ver con la capacitación tanto de usuarios, de usuarias, de cultivadores, de cultivadoras este, y de profesionales de, del medio que tengan relación con la materia. Y por otro lado se anunció una cuestión bastante alentadora porque tiene que ver con la producción, porque tiene que ver con la generación de puestos de trabajo para nosotros, para nuestra comuna y para nuestra zona este y bueno no solamente son son puestos de trabajo sino también es acercar soluciones a la gente en materia de acceso al cannabis y también por supuesto estamos hablando de una, de una actividad productiva que puede traerle beneficios económicos a la comuna y estamos hablando de que también puede llegar a ser hasta un, un ingreso de eh, un, un bien transable digamos algo que puede llegar a exportarse bueno entonces por eso como entendemos que la municipalidad va a empezar a trabajar con esto, todavía no hay no hay mayores detalles, lo único que permite la ley 27350 es eh, establecer este proyectos que tengan que ver con la investigación así que en los próximos días porque el viernes 6 de mayo va a ser la próxima reunión del consejo consultivo iremos a, a ir seguir deshojando la margarita a ver por dónde por dónde sigue la cuestión veremos a ver a qué a qué estará destinado el trabajo de investigación los trabajos de investigación sabemos que pueden estar referidos al desarrollo de genéticas puede estar referido al desarrollo de germoplasmas puede estar referido a la, al desarrollo a probar genéticas a ir probando las genéticas y desarrollando las genéticas que mejor se adapten a nuestro medio o también puede estar destinado eh, directamente a, a, a trabajar con genéticas desarrolladas en otros lugares para ir adaptándolas al lugar nuestro y producir este bueno, algún tipo de aceite medicinal entonces en eso estaremos viendo de, de qué tamaño será la inversión eh, no sabemos si va a ser solamente eh, capital estatal o si también eh, va a incorporar este capitales privados si va a ser algo asocia, asociado a, no sé al cooperativismo o, o no. Este, así que en breve estaremos teniendo un poco más de noticias al respecto, pero por ahí sí hay que destacar algo que no no digo que sea preocupante, pero hay que tenerlo en cuenta. Eh, esta ley 27.350 está reglamentada y, y el órgano y el organismo de aplicación de la misma eh, es la cartera de, de, de Carla Bisotti, que es el Ministerio de Salud de la Nación. Uh -huh. este Por ende y por añadidura... este debería este, formar parte de esta mesa y eh, debería estar formando parte de esta mesa eh, quienes tengan la responsabilidad burocrático, política o administrativa al respecto este que es la provincia de La Pampa, ¿no? si bien entendemos que no podemos pretender que todas las provincias eh, tengan su planta de cannabis medicinal porque, porque no sería impensado porque tampoco podemos pretender que imaginémonos que si todas las provincias se ponen a producir este una planta de plantas de cannabis este y estamos pensando en, un, en, un, en, un, en una industria equilibrada quizás este, para, para el para el ámbito privado que, que quiere desarrollarse eh, en este área eh, sea un poco difícil competir con su propio regulador este pero no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con la reglamentación de la ley acá sí tiene que estar el estado presente y Este, y en este caso eh, bueno nos está faltando el ministerio de salud con todo su aparato con todo su equipo eh, para bueno estar trabajando desde adentro así que creo que quizás ese sea el, el paso importante que se debería dar ahora julio más allá de, del negocio que se abre de la posibilidad de la posibilidad de generar recursos genuinos a partir de la industrialización del cannabis me parece que lo principal es garantizar el acceso a todas aquellas personas que necesitan justamente del cannabis para poder tratar alguna de las dolencias o para poder hacer un uso terapéutico. Digo, primero me da la impresión, y hablándolo con gente de las organizaciones, es que el Estado lo que debe garantizar es el acceso. Tal cual. Tal cual y, bueno, por suerte está el Instituto de Seguridad Social participando en la, en la mesa internacional. Eh, del Consejo Consultivo. este Pero en ese sentido, bueno la Municipalidad de Santa Rosa ha dado dos pasos muy importantes. Por un lado, garantizarlo a través de permitir el autocultivo de quienes se puedan registrar y completar todo, todos sus datos. Así que, por ese lado, eh, para quien sepa, quiera o pretenda cultivarlo en Santa Rosa, este ya están los canales uh -huh. este, habilitados para eso. Y por otro lado, viene la otra pata, que es la de producirlo para quien no no tiene ganas o no, no tiene conocimiento, bueno, lo que sea, que prefiere en vez de cultivarlo, conseguirlo por ejemplo en una farmacia. El gobierno provincial, eh, al menos a través de sus ministerios, el de salud y el de seguridad no está dando muestras eh, de haberse salido del paradigma prohibicionista. Digo, seguimos viendo publicados en los medios de comunicación, eh, incautaron plantas, secuestraron eh, cannabis en tal domicilio, en una localidad del interior provincial. Digo, no hay un lineamiento eh, claro de que estén dispuestos a avanzar en esta materia. Bueno, no, lamentablemente eh, esos casos se dan acá y se dan en todo el país este lo que sí se vienen viendo cada vez más Digo, que y los periodistas también somos responsables cuando publicamos esa información cuando decimos, che, ¿tiene sentido publicar esto, seguir fomentando el, el, el, el prohibicionismo? porque de alguna manera cuando lo pones en, en, en tapa o lo publicás en un medio digital estás abonando a la persecución de, de estas personas que, que hacen autocultivo bueno, no, no no lo miraría tan así este pero Por suerte eh, estas cuestiones relativas a, al prohibicionismo vienen bueno se le viene bajando el volumen a la cosa este es más se, se dan casos y, y bueno no, no, no son para hacer noticias sí. este semana a semana pero semanalmente tenemos noticias de fuerzas de seguridad que están devolviendo plantas a cultivadores Ajá. o sea la cosa viene cambiando Eh, en, en ese sentido eh, pero más o menos se nota la misma impronta en todo el país pero la ausencia la ausencia quizás de la provincia en, en estas cuestiones este son quizás más este, para observar cuando tienen que ver que hay cosas que están reglamentadas Este, que hay cosas que tienen que estar cubiertas por las obras sociales y que en eso no nos podemos hacer a un lado, bien, si no queremos ser una provincia productora de cannabis medicinal, bueno, no, no tiene nada de malo, no tenemos por qué ser todas las provincias del país productoras de cannabis medicinal, pero si no nos podemos correr del lugar que corresponde, que es lo que dicta la ley, y que es garantizar este, de alguna manera ese acceso. Y bueno, y en ese sentido, en Santa Rosa, eh, por suerte, como bueno, lo, lo reiteramos, ¿no? tenemos eh, facilitada ya una vía a través del autocultivo, Eh, y otra vía que sería esta, que podría acercar soluciones a la gente. Ahora bien, eh, nos quedábamos con esto de que la salud todavía sigue siendo como una pata a la que hay que entrarle. Eh, ¿En qué... Eh, ¿Cuál es la, la, ¿Por qué es que los médicos no lo están re, teniendo en cuenta como, como una, para recetarlo? Mira yo eh, como médico de medicina humana no te puedo contar porque mm. no, no lo soy. Sí te puedo decir mi experiencia como médico veterinario. Y te puedo decir que, que yo bueno yo trabajo con cannabis eh, por, digamos, hace 3 o 4 años que, que estoy bueno, trabajando en forma sí. continua. Pero hasta hace 3 o 4 años yo no lo hacía y no lo hacía también quizás atravesado por las mismas contradicciones que nos atraviesan a todos, así que no me culpo a mí por no haberlo hecho uh -huh. este antes y no culpo a quienes todavía quizás tampoco incursionen en esto. Eh, seguramente esto es un cambio de paradigma y es un cambio cultural y está cada vez más aceptado. Eh, así que bueno, yo creo que como todo eh, y como como todos estos cambios, esto este Esto del prohibicionismo es una historia que, no, que nos abarca a nosotros y que es algo una historia de los últimos 100 años, pero 100 años para atrás este y, y miles de años para atrás, esto no era una contradicción. Bueno, fueron muchos años de prohibicionismo, eh, el daño está hecho y ahora, y ahora se está revirtiendo, por suerte. Eh, así que esperemos que con todas estas medidas que se vienen tomando y estas acciones concretas que se vienen tomando, todas estas contradicciones por las que hemos ido ido siendo cruzados a lo largo de, de nuestro de nuestro este transcurrir en el caso mío como veterinario, este se vayan se vayan diluyendo, ¿no? Uh -huh. Yo en, en personalmente son cada vez más los colegas que, que nos están pidiendo uh -huh. asesoramiento o solicitando algún tipo de producto para probar. En fin, vamos bien. Bien. Gracias, Julio. Nos vamos a encontrar la próxima semana, ¿te parece? Sí, como no. Pasaba el cuento de la buena pipa, Julio García con las novedades del universo canábico. Seguimos haciendo Radio Cracia.